Hasta las 12 Enredando las mañanas Un mapa sonoro de la información y las noticias Hecho en red RNMA nueva edición de Enredando las Mañanas... ...como cada martes, transmitiendo desde la Ciudad de La Plata... ...desde los estudios de Radio Nauta... ...ubicado en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Buenos días, Abayulman, ¿cómo va? Buenos días, Pablo, ¿bien? Bien, Ajá. a secas. Ahí, ahí, a secas. Bien, <risa> llegando a este martes 7 de diciembre... ...como se puede, con los últimos cartuchos por, por jugar... Eh, nos quedan este y un programita más, un programa más de Enredando las Mañanas desde eh, nuestros estudios. Cada día se van a ir eh, sucediendo los programas desde distintos estudios, como repetimos cada martes. Eh, el Enredando las Mañanas es una producción, un programa construido de manera colaborativa, comunitaria, participativa entre todos, quienes... Hacemos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, saludamos a quienes colaboran eh, desde aquí, desde Radio Nauta. Eh, a todos nuestros compañeros, a Camila Boez, que está en la operación técnica. A Victoria Bicel, que está en la producción. Eh, así que bueno, gracias a ellos. Recordarles, como decías, que el programa sale todos los días, de 10 a 12 horas. Y lo pueden escuchar por las redes eh, de la RNMA www.rnma.org.ar o por las radios eh, en las que están agrupadas <ríe> la red, que forman parte de, de la red. Eh, ayer el Enredando salió desde La Bulla en San Luis, hoy salimos desde acá de La Plata, los miércoles desde Radio Semilla y de Telenamba, los jueves desde Radio La Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo Jujuy. Y eh, también, además de, de, de las radios y los medios que, que participan de la RNMA, eh, este año se sumaron eh, distintas asambleas, como la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA, eh, también eh, personas que están haciendo columnas y otros colectivos. Así que ahí vamos arrancando con casi el último programa. Casi el último programa, hoy vamos eh, a estar teniendo algunas entrevistas y columnas. Va a estar la columna de eh, Santa Teresita. Sí. Eh, se me fue el nombre. de la, Radio, Radio, Libre. Radio Libre. Radio Libre de Santa Teresita. Vamos a estar, de alguna forma, reviviendo lo que estuvo sucediendo este fin de semana en el Olga Vázquez, que se realizó el Terceu, Tercer Jauría Mutante, un festival cultural disidente transfeminista, desde los márgenes que eh, copó las calles, se estuvo haciendo un corte durante todo el día del sábado donde eh, en el escenario hubo artistas como Ayelen Becker, Dani Umpi, eh, Abenvuelo y demás eh, vamos a estar recuperando algunas entrevistas porque se estuvo haciendo una transmisión especial un programa especial en el marco del Jauría que fue Un Vicio Nuevo eh, así que vamos a recuperar una, un fragmentito de lo que estuvo sucediendo. Sí, la verdad que hay un montón de cosas para rescatar. Por suerte eh, quedaron registros este, sonoros, audiovisuales y de todo tipo para, para poder recordar. También vamos a estar haciendo y charlando una entrevista eh, con Catalina, que es eh, estudiante de la Facultad de... Un, de la Universidad Nacional de Córdoba eh, Para hablar sobre el juicio a los 27 estudiantes eh, Cómo viene esa causa Y la movilización que van a estar haciendo en el día de hoy Para arrancar este martes 7 de diciembre Bien informades, vamos con unas breves Un operario murió tras una explosión en la zona de Vaca Muerta en Neuquén. Un trabajador falleció como consecuencia de las graves lesiones tras el estallido de la cisterna de un camión donde el hombre de 33 años realizaba tareas de prueba hidráulica. El atroz hecho ocurrió en el Parque Industrial de Plotier, provincia de Neuquén. El vehículo es propiedad de la empresa... BDN Sociedad Anónima, empresarios dueños de la compañía TSB Sociedad Anónima. La firma ofrece servicios de traslados de fluidos y materiales pertenecientes a la industria hidrocarburífera no convencional. Según se estima y desde las fuentes policiales, el fallecido hubo que rescatarlo con un auto elevador ya que luego de la detonación fue hallado eh, sobre el tanque. De inmediato la víctima fue transportada de urgencia al hospital de Plotier pero no fue suficiente debido a las graves quemaduras, se trató de compensarlo y eh, trasladarlo a nosocomio. Tras analizar nuevamente la Ley Nacional de Salud Mental, la número 26.657, reiteran su preocupación a la no aplicación de la norma sobre la desmanicomialización. El Frente de Artistas del Borda denuncian que sigue existiendo las instituciones manicomiales públicas y privadas en el país con su lógica de encierro y persisten en ellas el maltrato a les internades sobre la medicación, la falta de libertad, limitaciones en los permisos de las salidas, mala calidad de vida en general, todos ellos eh, violatorios de los derechos humanos. Explican que a esto se agrega la disminución del presupuesto que, según la Ley Nacional de Salud Mental, debería ser del 10% del presupuesto total de salud de la Nación, siendo actualmente solo el 2,2% y del de 1,5% en 2022. Este dinero está destinado a los hospitales monovalentes, todo dentro de lo que consideran un alarmante marco de vaciamiento de la salud pública. Señalan que estas condiciones llevan a que se repitan hechos graves como la muerte reciente de un internado en manos de otro en el Hospital Borda, situación de la que no hay comunicación oficial de parte de la dirección del hospital. El movimiento argentino de solidaridad con Cuba denuncia públicamente a la empresa de Marcos Galperín Mercado Pago. Compartimos el comunicado. El movimiento argentino de solidaridad con Cuba denuncia públicamente a la empresa de Marcos Galperín Mercado Pago por aplicar en la Argentina restricciones comerciales que figuran en las leyes norteamericanas relacionadas a Cuba, como la denominada Helms-Burton, que regula acciones de bloqueo sobre la mayor de las antillas impuesto por los Estados Unidos. Esta actitud viola la integridad territorial y jurídica argentina. No somos una colonia que debe aplicar las leyes de las metrópolis. En varias oportunidades rechazó transferencias relacionadas a la campaña Tu Solaridad rompe el bloqueo, jeringas para las vacunas cubanas a la cuenta de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires registrada en el banco Credit cop, -Cop ltda Solicitan que se investigue la desaparición de Edmur Camargo a partir del trabajo conjunto de investigación realizada sobre los archivos que custodian la Comisión Provincial por la Memoria y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Estas organizaciones formularon denuncia penal para que se investigue y lleve a juicio a los responsables de la desaparición del ciudadano brasilero Edmund Camargo, secuestrado en el Aeropuerto Internacional de Ceiza en 1971, a partir del trabajo coordinado de las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile. La Comisión Provincial por la Memoria y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos solicitaron a la Justicia Federal de Lomas de Zamora que investigue el secuestro y desaparición forzada del ciudadano brasileño, con material documental perteneciente a los archivos de ambos organismos encontrados luego de un trabajo de investigación y cruce de información. Se denunció que en la fecha Camargo, exiliado por la dictadura de su país bajo el nombre de Enrique Villaca, inició el viaje desde Chile hacia Uruguay en el vuelo comercial 135 de LAN Chile, con la intención de entrevistarse con el expresidente brasileño Joao Goulart, a quien debía entregarle tres cartas remitidas por brasileños exiliados en Chile. El proyecto de ley de humedales sigue sin ser tratado en el Congreso Nacional y está a punto de perder estado parlamentario. La voracidad de los incendios en el delta del Paraná evidenció en 2020 la urgencia de aprobar una ley de humedales que determine la implementación de políticas de conservación y uso sostenible de estos ecosistemas, fundamentales para el equilibrio ambiental a escalas local, regional y global. Cuando se habla de humedales suele pensarse en paisajes fluviales, ribeños, lagunares y desteros. Sin embargo, el mapa de humedales de la Argentina comprende una gran parte del territorio puneño y prepuneño de Jujuy y Catamarca, áreas de extremo déficit hídrico. En el caso de Catamarca, el sistema de lagunas altoandinas y puneñas es un conjunto de ecosistemas únicos que se encuentran por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y se alimentan de las corrientes de deshielo de los glaciares que habitan los picos de la cordillera de los Andes. Como venimos charlando ya hace varias oportunidades, inclusive eh, la semana pasada, eh, estamos al tanto de lo que viene eh, sucediendo con esta ley de humedales para que no pierda bueno, esto el Estado parlamentario y seguimos ahí la noticia stop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 Continuamos en enredando las mañanas, 10 horas 27 minutos pasan de este martes 7 de diciembre. En el día de hoy se van a estar movilizando contra el juicio de Ales 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, juicio impulsado por el juez Ricardo Bustos Fierros, eh, Fierro eh, para eh, perseguir, para... Eh,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 Cata, te agradecemos muchísimo la comunicación y obviamente el aire del Enredando las Mañanas y los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos quedan a disposición de lo que vayan necesitando. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Es súper necesario esto. Y nos estaremos encontrando en la calle y en la lucha siempre. Gracias. Así es, gracias. La, la, la, la, la, la.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 minutos nos separan de las 11, seguimos en Enredando las Mañanas y como cada 15 días nos eh, convidan, nos mandan, nos comparten para ser parte del Enredando las Mañanas, la columna de la Radio Libre Santa Teresita, Radio Libre 96.3. Así es, y en esta oportunidad eh, las compañeras nos van a compartir una entrevista a Silvina, que es exintegrante de la APDH, sobre el Festival Perdido, que es un festival de cine que se inició en el Partido de la Costa durante la última dictadura militar, así que ahí la escuchamos. Buenos días, les hablamos desde Santa Teresita en el Partido de la Costa con un microprograma para el Enredando las Mañanas, que va a salir el día martes por Radio Nauta de la Plata,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 Bueno, decidieron ponerse al hombro ella con la ayuda de una de sus hermanas y de otros compañeros del staff de Pionero, además de Jorge Vittelman y Antonieta, que ella estaba ahí trabajando en el diario. Y bueno, y se llevó a cabo este encuentro de cine nacional, que fue realmente un verdadero acto de resistencia en plena dictadura. ¿Y los eh, cines eh, prestaban, las, prestaban las salas? Los cines prestaron las salas y la municipalidad, en ese momento, el director, el intendente era Elizabeth, Carlos Elizabeth, claro, sí. y creo que tenía algún cargo también eh, ejecutivo Jorge Wittelman. y además después yo vi, por ejemplo, que el contacto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 Claro, y de ahí, digamos, desde ahí hasta eh, Victoria Alonso, argentina, platense, presidenta de Marvel, hay uh -huh. mucho para decir, ¿no? Sí, y hasta Lucrecia Martel, ¿no? Una directora la, con una hablar. trascendencia mundial. Y hablar. Así que, bueno, eh, bueno Lita Santí, que estuvo en el Festival de Cine, fue la productora de la historia oficial, ¿no? La productora sí. de de, de las películas de Wemberg.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 Las hormitas, carpintereando, albañeleando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando, per de energie, mucha esperanza, mucha esperanza.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 nacional de medios alternativos. Nacional de búscanos en www.rnma.org.ar Seguimos en Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, cuando pasan 7 minutos de las 11. Decíamos al comienzo de esta edición que este fin de semana, el 3 y 4 de diciembre, el fin de semana que pasó, no el que viene, 3 y 4 de diciembre estuvo sucediendo el tercer jauría mutante, festival cultural disidente acá en el Olga Vázquez, festival organizado por Arte al Ataque y Amigues, que estuvieron haciendo posible que esto, este festival de dos días de más de 70 artistas, de más de 6, 7 talleres, presentaciones de libros, dos paneles centrales, uno el viernes y otro el sábado, de eh, una feria que reunió a más de 30 eh, mutantes autogestives que eh, realizan producciones de distinto tipo, gráficas, editoriales, eh, díldicas de todo hubo en este jauría mutante otra vez eh, la manada transfeminista copó el Olga y en esta oportunidad también se copó la calle a diferencia de las otras dos ediciones que habían sido solo adentro del Olga Vázquez este, este tercer jauría mutante como una forma también de enfrentar el aislamiento al que nos obligó la, la pandemia de enfrentar particularmente en la ciudad de La Plata, donde hace pocas semanas se aprobó un nuevo código de convivencia, le dice el municipio, un código represivo, lo entendemos nosotros, eh, donde se criminaliza el uso del espacio público, donde se, persigue, se, se sigue persiguiendo, no es algo que va a empezar ahora, y se sigue criminalizando el trabajo sexual, la, inter, la intervención en el espacio público, el muralismo y demás expresiones, Se decidió eh, copar la calle, cortar eh, la avenida que está acá eh, al frente de Lolga Vázquez, para poder hacer eh, público gran parte de, de este festival. Una apuesta enorme, una apuesta autogestiva que implicó muchísimo trabajo a pulmón de, de los compañeros de Arte al Ataque, convocando artistas, eh, nombrábamos algunos, ¿no? Eh, a Jelen Becker, Dani Umpi, Fifi Tango, Bocha de Info, Ave en Vuelo, La Popi. Desde artistas locales hasta artistas que se vinieron de otros lados, Valen Boneto de Córdoba, digo, hubo de un, una jauría realmente multiprovincial eh, que copó eh, el Olga Vázquez eh, y entre un montón de cosas que se hicieron se estuvo llevando adelante un programa, un programa, una intervención radial programa que llevó el nombre de Un Vicio Más y que se estuvo desarrollando acá. Un nuevo vicio, vicio, un nuevo vicio, un vicio nuevo. Un vicio nuevo. Un vicio nuevo, un nuevo vicio, un vicio nuevo. Un vicio nuevo, un vicio nuevo. U -C, un vicio nuevo eh, que se estuvo llevando adelante acá en los estudios de Radionauta. Así es, pasaron un montón de artistas, eh, de nada, desde performance hasta eh, eh, gente que eh, hacía este, presentación de libros, que estuvo formando parte de paneles. Eh, y es el caso de Facu Saxe, eh, que es, eh, es profesor, es educador, pero también es poeta, y, y vino a ser parte del Jauría eh, presentando un libro, eh, Disidencias Sexuales, un sistema geoplanetario de disturbios subversivos anales contra vitales. Con ese título... Eh, vino acá a hacer su presentación y estuvo charlando con los conductores eh, de Un Vicio Nuevo eh, y nos contaba ahí un poco de qué se trataba, de su experiencia eh, y de qué, por dónde iba a ir este, la presentación y la charla de ese día, así que se las vamos a compartir.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 Ahí escuchábamos la entrevista a Facu Saxe en el programa que se realizó, se inventó, se llevó adelante, se construyó para este jauría número 3. Les comentamos que eh, dentro de algunos días ya van a poder acceder a todas las entrevistas que se hicieron en este Jauría Mutante, y también que si buscan en la página de Radionauta, ponen en el buscador Jauría Mutante, les aparecen las entrevistas del de primer Jauría de la edición Panza subversas del Jauría Mutante, que fue un, un Jauría eh, más pequeño, un Jauría de un día, eh, sobre el activismo gordo, así que, nada, para meterse, radiofónicamente, auditivamente en el mundo de esta jauría mutante visiten radionauta.com.ar Sí, el... quedaron también este, guardados videos de los vivos eh, de las entrevistas estas que les nombramos que estuvimos realizando, así que también pueden chusmear por ahí por el Instagram Vamos a escuchar un poco de música y seguimos en Enredando las Mañanas Un visión nuevo viene a... Yeah. Um. en www.rnma.org.ar Red Nacional de medios Salta Más Tiempo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 Pero el, el, el procedimiento, el sistema, el criterio es calcado, es el mismo. El mismo, el mismo de Winkul, donde muere Rafita Arauel, es, es lo mismo que ocurrió ahora en Kekan Treu. Eduardo, Eduardo, ¿cómo sigue? Luego de la jornada de ayer, eh, ¿hay que esperar eh, lo que dice el fiscal? ¿Cuáles son los plazos? Eh, ¿Qué es lo que sí? sí.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 y nada, como siempre agradecer además del tiempo la, el trabajo que viene llevando adelante la gremial de abogados y abogadas eh, en la defensa de, a la comunidad, al pueblo mapuche pero también en distintos casos de gatillo fácil, de distintos casos, casos de atropello a los derechos que, que sufrimos como pueblo así que nada, muchas gracias por tu tiempo Gracias a ustedes chicos. un abrazo grande, grande y un saludo a la audiencia Cuando hace la primavera Cuando sale el sol ¿Dónde va la luna? Me pregunto y en sus sol... Wee! Mm -hmm. De medios, Medio nacional de medios alternativos buscanos en www.rnma.org.ar Continuamos y nos vamos despidiendo de este enredando las mañanas de día martes, transmitiendo desde Radionauta, desde la ciudad de La Plata. Eh, les comunicamos que lamentablemente eh, se llevó adelante el desalojo a la cooperativa textil eh, Nueva Generación, la cooperativa eh, construida en el año 2004 en un predio abandonado en la localidad de Wilde. Eh, recordamos que el 11 de noviembre los trabajadores de la cooperativa se movilizaron hasta acá, hasta la ciudad de La Plata, para eh, pedirle al gobernador de la provincia que eh, frenara este desalojo. Eh, Kisilov no solo que mantiene como ministro de seguridad de la provincia de Berni, que ella viene eh, sumando desalojos violentos, sino que, eh, nada, no... No, no, no, eh, no solo los desalojos, sino no es eh, ni siquiera eh, cuestionado por lo que fue el asesinato de Facundo Astudillo Castro o eh, en las últimas, últimas semanas el asesinato en la comisaría de San Clemente. Berni sigue en el cargo, Berni, eh, el ministro de Seguridad de la provincia, ¿Llevó adelante eh, su fuerza otra vez un nuevo desalojo donde hubo eh, heridos y donde están detenidos los trabajadores y las trabajadoras de eh, esta cooperativa textil? Para no perder la costumbre eh, hubo mucho, este, eso, mucho punitivismo y muchos golpes. Eh, hay varios trabajadores, entre ellos también está este, un periodista, Mauricio Polchi, que es de Radio M., eh, 750. Eh, así que en este momento están detenidos Estamos este, viendo y siguiendo la noticia como sigue esto adelante. Eh, esperemos que se resuelva. Pueden, ¿Nace? para, para sí. más eh, información, bueno pueden buscar, eh, para ah. ver el trabajo que llevaban adelante desde la cooperativa Nueva Generación, pueden buscarlo en las redes, eh, también en tramas.ar, eh, eh, periodismo en movimiento, hay una, hay una nota donde hay un video so con el desalojo de la cooperativa. Desde acá, nuestra solidaridad a los trabajadores de la cooperativa Nueva Generación y nuestro repudio al accionar violento de eh, la policía bonaerense y, el y el la violencia que ejerce el ministro de Seguridad, eh, Sergio Berni, apañado por el gobernador de la provincia, Axel Kisilov. Para, no, bueno, para no perder la costumbre, nos vamos medio con una mala noticia, eh, pero bueno, como les decimos, quedamos atentes este, a lo que sucede y ojalá se resuelva y quienes se tienen que hacer cargo lo hagan. Eh, ya van a ser las 12 menos 10, así que nos vamos a estar yendo. Saludamos... Como siempre, a todos nuestros compañeros que estuvieron ayudando y colaborando para que este enredando sea posible. Camila Boes, que estuvo al mando de la operación, Victoria Vicel en la producción. No se despeguen del aire comunitario de lunes a viernes de 10 a 12 en enredando las mañanas para mantenernos informados y para saber lo que realmente está pasando. Por nuestra parte nos volvemos a encontrar el martes que viene. Creemos que en la última edición del la Enredando las Mañanas desde aquí, desde La Plata. Eh, así que bueno, les esperamos. Nacional de, nacional de Medios Alternativos. Buscanos en www.rnma.org.ar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 Barrio de mis sueños más ardientes Pobre cual las ropas de tus gentes Para mí guardabas toda la riqueza Y yo viznaba la tristeza Cuando te di mi último adiós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 La calle iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor. Cordial y simple era la ronda de mis horas: amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche uraña y fría, salí del mundo puro y bueno de la ser. Doble la esquina sin pensar lo que perdí. Me fui sin rumbo para nunca más volver Barrio De mis sueños más ardientes Goven oh, Cual las ropas de tu gente Para mí Guardabas toda la riqueza Y yo visitaba la tristeza Cuando te di mi último adiós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 Oh